Episodio número 49 y se acerca el 50. Para todos ustedes, los que nos saben contar, como Mago Boca Negra que está acá al lado. Ya no te digo radial. Muy bien, i g n a z the m o u s Es e que es parte de la nueva etapa. <risa> Estamos la nueva etapa、Estamos、en marcha blanca porque desde el episodio número 50 todo va a cambiar. Todo se derrumbo. Sí,、pues. ¿En qué va a cambiar? No, no, no, es una sorpresa. Estamos organizando. ¿Tú sabes un podcast periódico? ¿No?、Ah. Estamos organizando、Va. ahí algunas cosas.、Oh. Voy a dar un nombre nomás: Animal Collective. <risa> Vamos a dar las direcciones. Pero yo creo que resumamos el blog y correo ¿no? Ya, el blogs. i n c o m p e t e n c i a r a d i a l b l o g s p o t c o m Correo: i n c o m p e t e n c i a r a d i a l g m a i l c o m Trágate lo que estáis comiendo y repetí esa h u e por favor. <risa> No puedo. Ya, dale. Incompetencia. <risa> <risa> Me n s e ñ é que g u s t a Pues mira, voy a dar la bienvenida a nuestro público que está acá. ¡Eeeee! e c u á n i e n s e tragó el marshmallow? Sí. Ya. ¿Cuál es nuestro correo? i n c o m p e t e n c i a r a d i a l c o m Sonó igual que si estuviera mascando sí, algo. Yo hablo mal, pues, mauro. Eso lo sabe toda nuestra gente. ¿Qué más、no、había que decir? Eh, ¿sí? El resto de las direcciones las consiguen en el blog i n c o m p e t e n c i a r a d i a l b l o g s p o t c o m Vienen muy buenas las canciones de hoy, es lo único que puedo decir. Así que demos paso a eso. ¿Con qué partimos, Mauro?、Eh, Tú deberías presentar esta canción. Sí, The Knats Dum. Bueno, vamos a partir con la canción del nuevo disco. Ah, no, esta canción estaba en el EP. El nuevo disco no viene, así que uy, afirmense de Sebastián. t u i é n Grenga, ¿o no? Ringa. <risa> Mauro, ¿tú q u é estudiaste francés? No tengo la más remota idea de cómo se、uh -huh. pronuncia eso. ¿Cómo se llama la canción? Map of the World. Eso también es francés. Y. Nah,、no, el disco se estrena en octubre. Y ahora vamos con eso: h a b l a n d o incompetencia radial. Al estar grabando estas horas son las 7 de la mañana. Ustedes deben saber. Es terrible de tarde. Es terrible de tarde para ir al trabajo. Si、sí, yo de acá tengo que. Pegamos una ducha en los camarines de Estudios Infierno para partir en labores. A las labores. La, las duchas comunitarias de Estudios Infierno. Oh yeah. Las duchas mixtas. Ya. ¿Qué estuvimos escuchando, m a o r a No veo el t e l e p r o m p t e r Estuvimos escuchando a Sebastián. ¿Cómo dijiste? Rengar. Rengar. Rengar. Rengar. Rengar. Rengar. Rengar. Rengar. Y Después escuchamos a Telephone to Tel La Vibe con la canción When It Happens, It Moves All by Itself、eh, de su、así. disco Map of What is Air Force Let's. Lo otro era de LP American Names y Sebastián. Rengar. Es、eh, la mitad de Death from Above. No, ah, había, había olvidado decir eso. La otra mitad es Mastercraft. Qué、yeah. feo, qué feo que no vaya sí, a. Sí, perdón, es que soy, soy tan malo conduciendo estos podcasts. ¿Notaron que estábamos escuchando de fondo? Nuestros protegidos. Ah, nuestros、oh. <risa> protegidos. Mauro, estamos escuchando y nos vamos a estar escuchando durante todo este episodio. Todo ¿No、este año. Todo ¿No、este año completo、uh, en lo que queda del año. Disco.、Oh. La banda chilena, Disco. ¿Por qué se dirán, se dirán ustedes? O se preguntarán ustedes. También, como suelen decir por ahí. Están escuchando un disco completo de fondo durante todo el programa. Es porque este es el primer disco que nos regalaron como Incompetencia Radial.、Sí. Así que de, suban el volumen, por favor. Muchas gracias. Ahora vamos a guardar silencio. Vamos a escuchar el disco completo. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Qué bueno que les guste. Esto fue para la fiesta, po. Había ¿Ah, sí? fiesta. í una fiesta donde nuestro propio DJ, yo no fui, estuvo disjoqueando. Sí, po. Me dijo sí, que pues... lo pasó muy bien. Sí, sí. Todos los productores de la fiesta decían que había aprendido el, el local. <risa> el cigarro. <risa> Ay, í m e d i j e r o n que ganó millones. Que ganó millones, te lo dijo él.、Sí. Es un mitómano, debe millones. p u e d e d eso c es muy feo. Le habían、cosa? ofrecido por último unos copetes y al final、sí. le, le dijeron que tenía que hablar con no sé quién para que、oh, le dieran los copetes más、sí. gratis, o sea, más, más b a r a t o Falle, Falleció de sed. <risa> Fue la última vez que se le dijo.、Sí, está、comida. todo sudoroso. <ríe> Estaba tiritando, le dieron. Me、no, no, no、siquiera un vaso con agua. Se deshidrató, e s o m b siquiera un jugo yuki. Así que eso, bueno, ya nos extendimos mucho hablando de nada. <ríe> o vamos a seguir hablando de, de las d i s j o k e a d y las f i l a s Ah, hagamos ya. Podríamos aprovechar, pues. ¿po? Ya, pues. Por. Porque también la semana pasada, nuestro DJ, yo no fui, estuvo colocando música, cumplió su sueño de infancia, estuvo disjokeando en la berenjena. Ahí donde va toda la juventud. Toda la、ah. juventud capitalina. Y alguna gente de afuera también anda. <risa> ¿Verdad?、Y、alguna gente provinciana. ¿Gente extranjera? O sí. O sí, anda, había harta gente. Habían harto auditores de incompetencia. Por lo menos dicen que n o escuchan. Sí, habían. Yo conté como tres. Por lo menos. Por, <risa> por lo por menos. menos. Y faltó alguien que no voy a mencionar. <risa> Limpiando el baño h a b í a tres. Un saludo a Flavín y a Daniela. Flavín se llama Francisco, por si o Sí. <risa> Flavín. <risa> Eh. <risa> Flavin Flav. The Flavin of Love. Está tan mal direccionado este primer bloque, hombre. Sí, me parece、sí. que t i m o s demasiado jugo. <risa> Podríamos escuchar un, algún temita. Pretty Tall Girls del grupo Pony Hawks. Tienen que escuchar este disco, está muy bueno. Es nuevo, es nuevo. ¿Cómo se llama? Image of Secret Alegría. Vamos con eso. Sáquenle la alegría, por favor. Ya、yeah. ah, estábamos animando al público, no r e s u l t ó n、mm, o No, no sé, es imposible. Es impos Estamos escuchando de fondo a Disco.、Era. Disco con la canción As You Know. Pero estuvimos escuchando anteriormente en Incompetencia Radial a Pony Hose u con la canción Pretty Tall Girls y luego TV on the Radio también de su último disco con la canción Dancing Shoes. Dancing shoes. ¿Qué dice yo? ¿Qué dice? ¿Por qué estoy hablando tan mal? Deciste Dacing. Dacing. Dacing. Dancing. Oh, qué terrible. La isla lea. Dancing shoes, pero es un juego de palabras no es shoes de zapatos. No, es de elección. Ya, w e r not the mouse. Elegiste un tema. Me está dando miedo hablar, Mauro. Ya, háblalo, háblalo. f r e n t e a tus miedos. ¿De qué voy a hablar? De las Visitas que vienen、eh, en lo que queda del año, confirmadas.、Oh, pero hay caleta de visitas,、pues. es que hay que empezar a juntar plata o suicidarse. No vamos a hablar de Madonna y no vamos a hablar de qué más? Kyle Minogue. De Kyle Minogue, ya.、Yeah. Que son mis favoritas. Entonces, pero acá no hay libertad. s、sí、i vamos a hablar.、No、no, ¿Por vamos qué orden?、Pues、orden de importancia, orden o r de n de fecha, yo creo, pero no están, no están ordenados por fecha. No tienen fecha,、pues. por orden alfabético.、Pues. Viene <ríe> ARIEM, eso empieza a R.E.M.、Claro, i Muy famoso por sus canciones 1979, por ejemplo. a R.E.M. i、ah, fue una de las bandas que. Everybody Hurts. Es un him. a R.E.M. i es una de las bandas que. Y pasó también a la que... las bandas college, las bandas así como. Underground, que empezaron a... las, las primeras que fueron como populares, que alcanzaron así como un nivel masivo. Sí, es An cierto. Antes que Nirvana y todo ese c o s t u r e ¿Qué más viene? Vamos con Animal c o l l Ah, pero está antes Animal Collective. No, antes está Amarga. Ah, No, <risa> no, <risa> no, pues, wey. Amarga como la hiel. Amarga como no, la hiel. No, viene Animal Collective. Animal Collective Pobre, viene también、ahí. para el Festival、Una、Super Lera, 45. Al...、No. Festival estamos, Super 45, no sabía que eso existía. Estamos. Una peste blanda como el Lollywood. ¿Sí, cachaste? <risa> Puede ser los marshmallows, c o m o la lengua así pegoteando. <risa> eh, eh, sí, pues Festival Super 45, que se está organizando en colaboración con Incompetencia Radial. <risa> Nuestra puerta e Animal Collective. La próxima grupo que viene es de Super 45. j e Vamos a estar transmitiendo en vivo desde allá. Esto es para noviembre. Inicio de noviembre. ¿Todo es para noviembre? ¿Riem a es para noviembre también? También ¿No parece. Sí, el Suez e a h el Suez.、Ah, Carísimo el Suez. Bueno, en el Suez, hablemos del Suez. Riem va a estar con Kaiser Chips, esa banda de l o s l a n e s maquillados. Después, Jesus and Mary Chain, esa、sí. banda de viejitos. l o s patitas de Jesus and Mary Chain <risa> van a romperla. <risa> que se van a presentar con Tiro de Gracia. No, no sé, ¿quién, ¿quién va a ser ya? No sé, me imagino que c o n d n d r á n c o tanto en piedra o algo. Unos c h a n c h o s en piedras podrían estar. Se rumoreaba que podía estar b l o g Party, pero es un rumor. Ya. c l a x o n s ¿Viene también en noviembre? No, en octubre.、Mm. Yo v i e n octubre. En octubre, Champlo. y e l p o m Yelé. Yelé. Yelé, como le dices a alguna gente.、Hoy. Yel.、Yo、¿No sabes q e le llama Yel? Yo creo que en una canción escuché que ella misma se refería a sí misma como Yel. Los estilos no sé definirlo, oye. Yo, como que ya, ya pasé esa edad de, de saber de los estilos musicales. Sí, a mí no me importa. A no, mí t a m p o c o Nunca me importó. Bueno, Clarkson toca como folk.、Eh, <risa> y e l toca así como unas cuecas choras. s y e l qué e Como electropops. Electropop, electropops. Choros. Y le dan como color、Electropop、con que、Choris. fue la impulsora del de Tectonic. No hay como el Tex-Mex-Tonic. Claro. Claro que no. De ahí <ríe> viene、bueno. el. Black Rebel Motorcycle. También ese d e b í a estar bueno, o c u á n d o es eso, Mauro? No tengo la más remota idea. Pero de n la parece... fecha, pues, están informando aquí como sin ningún rigor. Se meten en internet y colocan el nombre del grupo, colocan en Chile, y ahí les va a aparecer. No, pero Mauro.、Eh, eso es la gente que viene. Y ahora, luego de ese avance informativo. q u e era un loco, qué era un、sin、loco. De importancia. ¿sí? Eh, ¿Mauro parece que presenta? Sí, Mauro presenta en Incompetencia Radial. Vamos a escuchar a la agrupación chilena Adrián i g u a l con la canción Juliet. Juliet. ¿Qué, nos、oh, pasa, ¿Qué nos está pasando? Hay que dejar el maldito alcohol. De su disco, Baila, Baila, Canta. Bien, el público necesitaba enterarse de eso. Estábamos escuchando disco de fondo con la canción Best. Best. l a ya, pues, ya, pues, ya. Pues, lo veo e l teleprompter. Lo veo en teleprompter. Teleprompter.、Pero、tú te dirás, ya de memoria la lista de canciones Estábamos escuchando a Adrián Igual con la canción Juliet y después escuchamos a Black Kids con la canción Listen to Your b o d y Tonight. d i s t e n to y u r d d y Tonight. w Of, of Ans. As. As. As. Como el Wizard of Oz, pero este es Wizard of Oz. Muy bien. ¿De ya, qué vamos a hablar vamos ahora? A hablar del a Mouse. Del、eh, CHC. LHC. ¿No? ¿Del LHC a h o Yo no sé lo que es el LHC. El THC. Es algo de partículas, ¿cierto? ¿Qué dice el público?、Ah, q u é dice el público que estudió química? Acelerador de partículas. Acelerador de partículas. A ver, e Peter. q u e r í a hacerle alguna pregunta? ¿Qué es un acelerador de partículas público? <risa> que, que quieren revivir el momento del Big Bang o del momento de la creación. Entonces lanzan las partículas y quieren que choque. Entonces, al chocar las partículas,、eh, supuestamente van a revivir cómo se están formando las mezclas y todo eso para la bomba. Entonces, habían algunos científicos que tenían miedo porque al acelerar las partículas y chocar también se podía producir un hoyo negro y desaparecíamos todos. O sea, tratando de rememorar o de recrear la creación del mundo, podría hacerse la destrucción del mundo. Bueno, en el momento en que fue no pasó, pero decían de que la, los experimentos más peligrosos eran dos meses después. O sea, nos queda como un mes y medio aproximadamente de vida. ¡Oye! no vaya a esa. ¿no, ¿Grabaremos el 50 antes de eso? No sé. Así como van los gráficos, la periodicidad de este podcast. ¿Qué podemos decir de esto? Me preocupé. Pre sí, veo la preocupación <risa> en tus ojos. Me quedé sin nada. I cannot o t e mouse. Estoy preocupando, pues, po, oye. Porque no, no, todavía no me pagan. Voy a morir pobre. Cosa que yo no, no estaba e n t r e mis planes, p u e Mauro. Yo quería morir. Quería morir justo en el momento en que me hubieran pagado. Así como para morir millonario. Deja de mirarte los brazos, hombre. Mauro, como va al gimnasio, ahora、vale, se pasa mirando los brazos, así como al espejo. ¿Qué va a dónde, ma? ¿Pero todos los f i s i c o culturistas hacemos eso o no? No, sí, cacho, sí, cacho. Te admiro, te admiro. ¡Uh!、Yeah. Ya.、Bo. Ya,、wey. Ahora sí parece que vamos a la música. ¡Oh, qué terrible! Oye, eso, es, eso es lo que le gusta a la gente de nosotros. Pero tú no has opinado nada de esa cosa. ¿Y qué más? Si opiné, estuve conversando con el público. ¡Ah, el reportero! <risa> Estáis pa matinal. Entonces... Para allá vamos. <risa>、eh, vamos con. Headman. Del disco Catch Me. Con la canción Come On, que escucharon los que fueron la a r e n j e n a la semana pasada. Pumado, ah, estamos, escuchando, estamos escuchando d i s c o Lo estamos escuchando porque nos regalaron el disco.、Okay? Sí, el así disco que aprendan, disco. Aprendan, aprendan. ¿Qué estuvimos escuchando anteriormente en Incompetencia Radial? A Headman con la canción Come On. Y luego Mauro. Escuchamos el excelentísimo tema de The Presets, My People, de su disco a p o c a l i p s i s Ojalá venga. Po, Podría con, venir, The p r e s e s Junto con R.E.M. Por ejemplo, No, o p r que tendría entradas.、Pues, que Que pagar dos venga con j a s o n Mary Chain. Mary hay s u n a s o l a e n t r Ah, d a a bueno, Simeon. Simeon s i Mobile Disco. disco. <risa> Simeon <han> Mobile <risa> Disco. Sí, Sí, pues viene para el Creamfields. Ajá.、Eh, vamos con el, el nuevo tema que nos convoca、pues, ahora. ¿De qué vamos a hablar ahora? ¿De los ver, grandes chilenos? Los grandes chilenos se acabaron los temas. Se, se nos los acabaron temas. los temas, weón. ¿no? ¿Grandes chilenos entonces?、Po. Hablemos de grandes chilenos. ¿Grandes chilenos? ¿Este concurso que organizó TVN? ¿Alguien más o era solamente TVN? No, tenga más r e v a i d a Que era como para escoger los grandes, los grandes chilenos, precisamente. ¿no? <risa> como, su lindo, hombre, <risa> como su nombre lo <risa> indica. Era por el bicentenario. Es por el bicentenario, claro que sí. Ah, sí, era por el. Pero si el bicentenario todavía falta. Falta todavía. ¿O qué o van, a sacar, van a sacar en andas al <risa> gran chileno? El cadáver del gran chileno. <risa> Eran puros cadáveres, ¿Sí, ¿no? Que Ay, que ¿A quién van a colocar ahora? Aquí q u é moran, ¿eh? t No sé si escuchó alguien, pero <risa> Dicen que la lista, nos dice el público que la lista de los candidatos fue seleccionada por los profesores y los alumnos, los alumnos de varios colegios del, colegios del país. ¿Recuerda alguno de los candidatos? O,、oh, pero recuerdo, s los recuerdo. s No, ya, demos la lista, el resultado final de la votación. Ah, ok, ya, vale. ¿Quiénes quedaron los tres últimos, los losers? Losers! Los pequeños chilenos. Oh, qué gay, g e Violeta Parra, Pablo Neruda y g a b r i e l Mistral. O sea, los tres únicos, <risa> se podría decir, artistas de de la lista quedaron al final. Lo que me parece, no, no son los tres ú n i o s Me parece muy bien. Ah, <risa> vi, Víctor Jara les pateó. v í e l b u r r o Bueno, ya,、eh, esos serían entonces los tres últimos. Violeta barra última.、Sí. Después, Lautaro. p u m a r i q u i ñ e Lautaro, porque la canción esa te acordáis De, que le compuso Tapia Rubia Jackson. o h ¿verdad? Deberíamos haberla puesto, c o n、sí. o iba el chileno. Todavía、bueno, ¿no、teníamos comprado el espacio. Es cierto, que nos regale un disco, no mejor. <risa> no, que no nos regale el disco, <risa> Tania Rayo y e v s o n por favor. Después viene 10, 9, 8, 7, Lautaro. 6, la José Miguel Carrera, tan más conocido como Benjamín Vicuña. <risa> Después viene、eh, Manuel Rodríguez, el que se disfrazaba, ¿po? ¿ah? Claro, el, el héroe de Tiltils. Sí, po, se disfrazaba de mujer. Luego viene Víctor Jara.、Eh, en el número 4. Del grupo de artistas, claro. Y aquí vienen los tres más tops. Los tres más pedidos. Fueron. Ah, pero fue como París.、Igual. Bueno, vamos a dar los porcentajes. Alberto Hurtado con 7,97%. Es el、votos. tercer lugar, po. Tuvo 7,97%. MC Alberto. Sí, po, 7,97. Para que vean lo estrecho de la votación. <risa> en el segundo lugar. Arturo p r a t Arturo p r a t con... s a b e s q u e Yo supe de que los marinos. 38-44. De que la Marina estaba haciendo campaña, ¿cachai? Para que los marinos actuales, los, los pelados, votaran por Arturo Pratt. Era como rojo este concurso.、Eh, sí, era como rojo. Qué era como el baile. y era el número uno, número uno, número uno, número uno, número uno. Número uno, número uno, número uno número, número, número. Salvador Allende con 38-81. O sea, por, separado por 0,40, ponle tú. 30 y algo. Claro, ah, que exacto. Por ciento De Arturo Prat. O sea, nada, eso es como el margen de error, yo creo. O sea,、no. tenemos un empate. a h O sea, la mayoría de las votaciones las hizo el Partido Comunista y Socialista y Pero, la Marina chilena. ¿Ya qué opinas de esta lista, Mauro? La lista final. ¿Impresiones de Mauro?、Eh, no lo que te decía, me parece que está como súper polarizado. Como que la cuestión está... A ver, si esta lista la hubieran hecho como una lista demasiado actual, l c a c h a Onda el hecho de que haya ganado Salvador Allende es por la situación política del país en los últimos 30 años, s c a c h a Onda... Y con Arturo p r a t como te decía, también está como... Los, los marinos como que están casi obligando a la plana menor a votar. Me parece, no sé, te iba a decir, me parece vergonzoso, pero no me parece vergonzoso, me parece penca, un hombre que... Violeta, p a r r a p a b l o Neruda y Ariel b Cristal están en, en el fondo del, de las votaciones.、Sí. Yo creo que esta lista es estúpida, desde todo punto de vista. Está mal hecha, no puedes mezclar Como a ciertos personajes con otros, po.、Oye. O sea, no puedes meter como artistas con otra gente. Hay un santo entre medio, c ó m o <risa> No nos respetan a los santos. Y Arturo p r a t no sé. Arturo Pratt para mí que es como un mito. No、le, yo siempre、no、he pensado de que. Mucho, está como sobrevalorado. Yo, empiezo, yo pienso de que en vez de hablar tanto de Torturo Paz, deberían hablar de Condelwon. Condelwon. Que pues, fue el que me ganó me la parte, su parte de la batalla. Pues, sí, pero n a d i Ya habíamos hablado de s o b r e e s o Parece, en especial del. Nada r mes del mar. Y Salvador Allende también, o sea, todos los presidentes hacen algo. Podría haber estado cualquier presidente ahí. Claro, que... Lo pasó que pasó es que a esto lo mataron. Pues, es en que no lo mataron、política. aparte. Claro, de hecho decían. p o q u e en... lo hace menos glamoroso. En alguna parte en el clinic decían de que los primeros lugares están... estaban peleándoselo un par de suicidas. Sí, pues. Oh, y se va a enojar toda la gente con estas cosas que estoy diciendo.、No、escuchan bueno, por lo menos estamos tirando mierda para todos lados. Con ventilador ahí. Sí, porque no e s t á Pinocheta. s í que si hubiera estado, m i r a Ahí nos habríamos lucido de nuevo. Apoyándolo.、Sí. <ríe> Así que n a d a una charcha este concurso solamente para llenarse los bolsillos de plata. ¿Quién se l l e n a los bolsillos de plata? Te viene p r l e m e n t e Y la familia de Salvador Allende. Y la familia Salvador Allende. Se viene Medianos Chilenos. Medianos Chilenos. Ahí vamos a entrar a competir. Ahora, <ríe> Elefante Mecánico, Mauro. En el segmento de Hip Hop. s En el segmento. o de... <ríe> v a m o s a b u s c a el Elefante m e c á n i c o Con la canción p l a y j i o s Light de su disco Memoria s de un elefante. ピンクの光の光の光の光の光の もう一つのことは、私のことは、私い Persona se s le da importancia, pero no la tiene. Centavos salen, pasa g u a c a c a Mientras que lo real se mantiene entre el bombo y la caja. Son dos caras bipolares, figuras intersuperespaciales. Momentos increíbles, naturales. j o t a d a n i y pame, se viene, se fuma, se escucha, ya tú sabes. d i l l a flom, flom, usa la razón, son. A lo mejor esfera para en el d o n d o n No te confundas si te sientes en el montón. Estoy tranquilo, música y bombo. Sucio suelo. No! Don't kill people, rappers do. Ask any politician and they tell you it's true. It's a fact, music makes you violent. Like Michael Jackson telling little Timmy to be silent. You don't believe me? Here's my hype. Offer me the record and I'll show you the type of criminal. This rap shit is b r e e d i n g It's a fact that MC Hammer left me bleeding. Vanilla ice made my mother say fuck. If I stuck with you, be 40, then I would've h a been in luck. But I didn't. I got it wrong. Cyprus fucking hill taught me to make a fucking bomb But I stacked it. I bought another tape. The p o w e r by o Snap made my cock and balls ache. So remember, kids, to the head double tap. Guns don't kill people, it's just rap. Guns don't kill people, grab a suit. Call the dog b u d e o o hoo h o Guns don't kill people, grab a suit. Call the dog b e Guns don't kill people, rappers do. I seen it in a documentary on BBC Two. Shot to death outside h y p e r value. Guns blazing like Michael c a n i n s You Knew. Guns t are sometimes misleading. The type of criminal rap is breeding. Shot in the chest, no wonder you're stopping breathing. t o o f a r t of a face over how you're c e i v i n g Remember rap tracks in '87. Scott LaRocque's up in hip hop heaven. Biggie and Tupac at IP. Even Jam Master J's in the cemetery. Guns don't Guns don't kill people, rappers do. I'm a fucking rapper and I might kill you. As a rapper, I'm teaching you a lesson. AK 47 to Smith Wesson. Just say no, just like Sambo. Bulletproof vest to guns and ammo. h i t b o b gangster trip in. Even Eminem's in t o pistol whipping. It's like Clueto, murder one. PTD JLO in a nightclub with a gun. It's Snoop Dogg now, what's the best t of camp? Guns don't kill people, it's just rap. One, two, you'll face my shoe. My name's Mike Balls, and I'm coming through. Gun crime, stabbing, and b u r g l a r i s a t i o n is on the rise all across the nation. The safety's off, and the pistol's aimed. The addies and the mafia always get blamed. Politicians a shame, d and they haven't got a clue. Rap is more deadly than fucking kung fu. Guns don't kill people, r a v a su. Guns don't kill people, rappers do. Guns don't kill people, rappers do. From Bristol Zoo to BQ, I wanna rap, I wanna rhyme. h e a r d it in a song, now I'm into gun crime. This is a sign of the times like Prince changing his name. Gotta have a shooter to be in the rap game. Like Michael Ryan about to snap. Guns don't kill people, it's just rap. Guns don't kill people, rappers do. Woo-hoo-hoo! Woo. Guns Don't kill people, Prapers I do. could on n s p l i p e r s gun. I c o s g u n s p l i p e r s gun. s I i love you, m o m I love you, Dad. m e d a n el mambo ahí. Tan, Metagongueando. Tan, tan, tan, tan, tan. Pura gonga.、Eh, bueno. Acá no estoy dando vuelta. Lamentablemente、no、querían, para ustedes. No, no querían que grabáramos. Uy, que se demoran en sacar capítulos. Sí,、cosa. pero la única persona que no s apuraba ya no nos escucha. ¿no? Y, y la, no habrá otra persona, pero que ya no nos transmite. <risa> <risa>、eh, Escuchamos. a、ah. Elefante Mecánico con la canción p l a y i g Heroes Live y después escuchamos a. A Goldie Looking Shane con la canción Guns Don't Kill People, Rappers Do. Las pistolas no matan gente, los raperos lo hacen. Sí, pues. O sea,、ah, digamos, no... Ese tema estaba prometido de, de, de la semana del episodio、esa. pasado. s、sí. No digamos de la semana pasada. Porque... <ríe> Nunca se sabe. <ríe> Nunca se sabe. Bueno, parece que le habíamos dicho que íbamos a tratar de empezar a transmitir、eh, más periódicamente. Claro. Ahora tenemos nuevamente esa intención. Lo que pasa es que dijimos eso y no cumplimos. Ahora no. esperamos cumplir. Se acabó en competencia radial. ¡Uy,、oh, que estuvo m a l este capítulo! ¿Tú crees que estuvo peor que de costumbre? Sí. No, yo creo que este es el peor después del piloto. No, hasta el piloto es más como. Ah, era el piloto, así y, que si salió. Y,、no、y después del que rehicimos -re -re el piloto. Ah, ese también fue pésimo. También estuvo pésimo. Sí, yo no, creo que. No, pero hay varios pésimos. e o sea, ¿sí? <risa> no, no sé por qué seguimos haciendo esta cuestión. Yo tampoco. A ver, espera, d e j a d e g r a c i a por el dinero. Preguntémosle al público qué le pareció el episodio de hoy. ¡Maravilloso! No lo c r e e n e ¡Ja, j Vienen a hacer b u r l a r El c h a q u e t e o de los chilenos. El c h a q u e t e o t ú la semana pasada, dije. Chaqueteo. ¿El ¿Chaqueteo? Dije el chaqueteo. El chaqueteo El chaqueteo sí, de el, los chilenos. El chaqueteo. ¿cómo? No sé por qué. No me acuerdo cuál fue. Podrían poner el capítulo de la semana p a <risa> s a d a e pero por favor. Ya, ya. boom. Nos bueno, despedimos. Nos despedimos. Hoy es、eh, 20 de. Dejemos constancia cuando se grabó esto. Ya. 20 de septiembre. septiembre. Y ya, 7 de la mañana. Nos vamos. Eh, ¿Con qué? Ah, nos vamos con. 2008. Estoy escuchando uno que cree como en el 2007. Ah, mía. Es que el público es muy fiel. Escucha todos los capítulos.、Eh, vamos con la canción para cerrar de disco. ¿De disco? ¿Para que escuchen una canción entera sin nuestras horribles voces encima? Habla por ti nomás, la mía es bien hermosa, me han dicho. Me han detenido en la calle. Los carabineros. <risa> la canción se llama Drying. Del disco homónimo, obviamente. Del disco homónimo del disco. Disco y... se escribe D-H-I-S Espacio C-O. Como disco. d s c o c m p a ñ e r o s、si、hombres. Y le vamos a dejar el link en, en el blog para que se pongan en contacto por si quieren comprar el disco.、Eh, hay un mail de contacto donde lo pueden adquirir. Eso, pues, amigos míos. Amigos míos, me enamoré. Tanananan Y cuando el agua corre pura y cristalina, más me enamoré. Tanananan Ya. Eso sería muy buenas noches, Mar. n i m o Muy buenas noches, y no te demoras.、Oh, c u muy buenas noches, Poligo. Chau, p ú b l i g o b a s n o c e s m a o de e r d